Se irá a entrenar también Peñarol de Mar del Plata. De cara a lo que será la final de la de la Liga Nacional de Básquetbol, en el quinto partido, hoy en Corrientes. Ayer se entrenaron los equipos en el Estadio de San Martín y para hablar de, de San Martín de Corrientes y de su ascenso a la Liga Nacional tras la victoria 72-71 sobre Instituto en Córdoba, el pasado sábado, le damos la bienvenida a Fernando Calvi, que atentamente nos saluda. Fernando, bienvenido. Matías Traversa y el Gallego, te damos la bienvenida Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. Imagino que con un recibimiento extraordinario han festejado mucho este fin de semana. Sí, hemos festejado algo un poco después del partido y ayer cuando llegamos había había mucha gente del club, muchos hinchos esperándonos, así que también eh, a pesar del viaje cansador, estábamos ya todos con ganas de irse a cabo en nuestras casas, pero bueno... Eh, nos llenó un poco de energía y nos pusimos a sentar, a festejar un poco más con la gente, estuvo, la estuvo muy bueno Entiendo que en, en la cabeza del jugador nunca está en la, en la posibilidad de dar segundas chances pero tal vez poder relajarse teniendo en cuenta que tenés tres posibilidades y definir y definir de local, evidentemente esto no pasó por la cabeza de ustedes, porque fueron decididos a, a cerrar la serie en Córdoba Sí eh, como te dije el otro día y, y yo había hablado uno por uno con cada uno de los chicos, me parece que me parecía a mí que, que era un trabajo mental el que teníamos que hacer sobre el Instituto. Eh, esto, ellos, al haber perdido la serie anterior con ciclista 3-0 de local encontrarse 2-0 abajo, eh, creo que lo más importante para nosotros era eh, el arranque, eh, ir a demostrarle que, que como decíamos, que no estábamos relajados ni ni tranquilos porque teníamos tres oportunidades, sino por, por salir a demostrarle que nosotros queríamos liquear ya la serie. Eh, en series anteriores, Eh, nunca habíamos podido ganar un, un tercer partido, ni con ni con Unión de Colón, que perdimos por 30, uh -huh. con Banda Norte, que perdimos, eh, con Instituto Mismo, el tercero, que nos ganaron por 30, y en Alvear, que también perdimos siempre lo, los terceros partidos, no sé si fue consciente o inconsciente, pero no no estábamos los duros que teníamos que estar para instancia de playoff así que bueno hicimos mucho hincapié en eso y sabiendo que, que en cuanto nosotros le diéramos la confianza de eso que podían ganar el que podían meterse de vuelta a la serie se nos iba a complicar creo que en un momento pasó eso en el tercer cuarto sobre todo eso nos fueron a presionar eh, se sintieron bien con confianza empezaron a jugar más suelto pero bueno reaccionamos por suerte a tiempo este y bueno gracias a dios terminamos ganando y cómo también me imagino que debe haber sido un trabajo desde lo mental. ¿Cómo, ¿Cómo se fueron acomodando teniendo en cuenta las lesiones que sufrieron en el último tiempo? Porque le cayó la responsabilidad, a ver si coincidís con esto, le cayó la responsabilidad a dos chicos que aprovecharon su chance, pero que tuvieron menudo trabajo, como el caso de Grenny y como el caso de Alderete. Sí, eh, es así, lo remarqué y lo voy a seguir remarcando. Sí. Eh... Ellos tuvieron que hacerse cargo de esta situación eh, difícil, eh, no esperada. Pablo venía a jugar el federal y haber eh, estado en uno de los equipos que se fue al censo por lo que venía también de la cabeza bastante golpeado y sin confianza. Y Fede no le había tocado jugar mucho durante el año. Cuando estuvimos completos, no eh, o sea, estaba en la rotación, pero con pocos minutos. Eh, bueno, habla bien de ellos haber podido hacerse cargo de la situación, darnos la mano que nos dieron siendo protagonistas. Y, y con respecto a lo, que me lo primero que me preguntaba, Eh, creo que, que nos pasó lo mejor que nos podía haber pasado, no, no pensar en ellos claro. eh, si bien nos, nos dolió todo lo de Ramiro, eh, lo de Ale, que tuvo un año un año complicado con las lesiones, eh, creo que eh, por ahí suena cruel, pero había que olvidarse de ellos, eh, nosotros no, nos dolió lo que no tenía que doler, pero al día siguiente ya pusimos la cabeza en los que estábamos y en tratar de, de cada uno dar un poco más. Eh, como decís vos y, y como dije yo también el otro día eh, los chicos la verdad que le pusieron le pusieron todo hicieron un, un trabajo tremendo dándonos una mano gigante y bueno, y se reflejó por suerte que el, que el gol que no que nos hizo entender fue uno de esos así que bueno, la alegría es doblemente feliz Sí, sí, eh, digo porque además en el curso del partido tuvo que tomar muchas responsabilidades en ofensiva de hecho terminó siendo el goleador Alderete con 18% pero eh, ta tal vez al que más lo castigó el partido en sí y el planteo de instituto fue a Greni que lo salieron a presionar, le triplicaron las marcas, no le permitían generar la conducción tranquilo, es una cuestión lógica teniendo en cuenta la ausencia de Ramiro y que se iban repartiendo el perímetro con Forastieri que también iba descansando eh, lo, lo pudo sortear muy bien y recuerdo un momento del partido eh, y que yo lo decía en la transmisión, que me pareció una actitud muy valorable de parte tuya porque eh, creo que fue en el tercer cuarto, en el momento más complicado, de hecho cuando ya Instituto había pasado al frente, Grenny pierde un balón, y vos automáticamente empezás a calmar a todos tus compañeros, hasta de hecho te acercás al banco y hablás con el entrenador como para calmarlo, porque hasta fue un gesto natural eh, reprocharse y reclamar que, que Sebastián le gritaba, corre, corre, y el pibe no pudo salir entre los tres defensores que lo tenían, y recuerdo que Vos juntaste a tus compañeros, pero antes fuiste al banco y le fuiste a hablar directamente a él. Lo remarcaba yo en la transmisión porque me parece que en ese momento es donde tal vez los jugadores con más experiencia o el liderazgo positivo que vos demostraste tener en cancha lo, lo pusiste en práctica en un momento determinante del partido, hasta perdiendo. Sí, eh, más que nada eh, cuando, cuando el Instituto nos viene a presionar por ahí quedan más expuestos los bases. Nosotros, bueno, yo por ahí tenía que sacar, pero pero cómo decirlo sí, por ahí Adrián y Fed que va más expuestos porque son ellos los encargados de, de de romper la presión no no la la verdad es que no la podíamos resolver no le encontramos la vela claro. y lo que le dice a Seba se va a hacer otra cosa porque esta no no no nos está dando resultados peroismo los 560 y después lo otro sí creo que es un común denominador en el equipo tratar de tratar de apoyarse porque bueno es fácil es fácil siempre echar la culpa a otro o, o tratar de sacarse la responsabilidad y creo que el equipo no lo hizo ni Fed ni Adrián ni cada uno de nosotros Eh, trató nunca de culpar a, a ninguno ni, ni de poner ninguna excusa de lo que estaba pasando. este creo que en esos momentos eh, no es momento de reprocharse sino de alentar. Eh, me pasa a mí a mí también cuando las cosas me salen más y si, si tengo el equipo que me respalda y, y todos alentrándome eh, la, la jugada pasa rápido ya hay que pensar en la siguiente yo insistí mucho durante todo el año con los chicos. Eh, siempre que nos pasa algo malo siempre hay que pensar en la siguiente si nos quedamos lamentando por la que pasó no, nos trabamos de la cabeza entonces eh, eh, perdiendo una pelota errando un tiro recibiendo un gol siempre la que viene la que viene la que viene siempre tiene que ser más importante la que pasó bueno tra más que nada de eso de, de, de limpiars la cabeza rápido y pensar en la en la que viene creo que bueno nos complicaron unos minutos con la presión pero después medio que le encontramos la vuelta me metmos un par un par de goles corriendo a la presión y eso también empiezan a jugar en ese momento, ¿no? Porque sí, y utilizaron el pase el largo, que no lo habían año, utilizado claro, en la salida. Claro, metimos un par de pases largos y bueno, esos ya medio, después estaban medio temerosos de presionar o no iban tan arriba a presionar, creo que ahí se nos abrió un poquito del juego. Si le tenés que contar a, a, a, a todos los amigos que nos están escuchando, eh, tal vez hay quienes conocen más y otros que no conocen tanto de lo que fue la temporada de San Martín. ¿Cómo analizarías la temporada del equipo? Ahora sí, pero tengo que decir, ahora fue difícil, eh, soy, soy repetitivo con esto, eh, las excusas me parece que, que no son válidas en este deporte, eh, nosotros tuvimos mil excusas para, para agarrarnos de cuando fuimos últimos, eh, cuando perdimos la serie con Instituto, que perdimos tercero ganándonos muy bien, eh, nosotros tuvimos mil excusas, cambio de extranjero, eh, en diciembre en el proceso había rumores de que eh, rodaba la cabeza de cualquiera, del entrenador, de, de cualquiera de nosotros, Eh, lesión de Ramiro, Ale que los primeros cuatro meses no pudo jugar eh, Ale que se nos desgarró en Villa Ángela eh, mil excusas tuvimos, pero creo que fue mérito de todos, no, no agarramos de las excusas no, no, no. yo creo que hay, hay momentos y sobre todo en el final de temporada que no hay que meter excusas y siempre pensar en positivo y pensar en lo que estamos y en lo que podemos hacer Creo que, que esa fue la clave nuestra, porque eh, he, he escuchado siempre en, en en todos los deportes, fútbol, básquet, tenis, que siempre no nos pasaron un montón de cosas, se nos lesionó, si este no se nos lesionaba, pasaba caro o cual cosa, bueno. Uh -huh. Si no se lesionaba, no sé qué pasaba, lo que sí sé que se lesionaron y que no estaban más y había que olvidarse de ellos y pensar en los que estábamos. Y bueno, te repito, los que estábamos, los cinco grandes que que quedamos, que bah, parecíamos que éramos poquitos, la verdad, se entraba en calor en los entrenamientos, parecíamos poquito más el aporte de, de los juveniles y, y también quiero nombrar a, a, a Beruzela, a, al zurdo y a, y a Rodriacuña que no les tocó participar tanto, pero bueno, también en la semana sí les tocó participar eh, en los scouting y en los entrenamientos, en hacernos las cosas difíciles a nosotros y bueno, fue un trabajo de todo, la verdad, eh, fue un trabajo de todo, gente que trabaja en el club, gente de la cocina, todos nos han tratado muy sí. bien durante todo el año este y bueno, es un, es un premio para, para todo todo el club San Martín. Y, y también, Fernando, me parece que es destacable la la intervención de la dirigencia en determinados momentos claves. Eh, al menos me parece de esta manera, no sé si lo irás a compartir o no, pero hasta en el momento de la lesión de Ramiro Iglesias, que había estado en el tapete el tema del recurso de amparo que había presentado Alianza Viedma, como tomando referencia a lo que había ocurrido anteriormente, ¿sí?, ...a mediados o a fines del año pasado... ...con el tema de Nicolás Lauría... ...la dirigencia decidió seguir por el camino... ...como lo venían haciendo... Eh, ...no utilizar esa medida... ...no realizar ningún otro cambio... ...salvo cuando tuvieron la posibilidad... ...reglamentaria de meter mano... ...y dar confianza en definitiva... Y, ...y me parece que... ...la dirigencia del San Martín... ...tuvo un trago amargo la temporada pasada... ...y entendió que debía confiar... ...en lo que había arrancado a principio de temporada... ...y, y lo termina sellando con muchos chicos que los conocemos porque trabajan y mucho en el club, con lágrimas, con emoción y con mucha descarga, porque también se le debe haber venido la memoria emocional de lo que le ocurrió la temporada pasada, que tal vez a vos no te tocó participar, pero seguramente a muchos de ellos le cayó la ficha de lo vivido hace casi un año y, y lo que estaban experimentando en este momento, logrando el ascenso a la liga otra vez. Sí, algo como lo decís. Con respecto a lo primero, creo que fue acertadísimo. Este, yo no, no tuve oportunidad de hablar directamente con con la gente que toma las decisiones en el club, sí lo hice con, con el manager, con el jefe de equipo, eh, cuando hablamos, a ver, digo y para, para saber cómo era el tema reglamentario, por ejemplo, me dice, "No, están los cambios no se pueden hacer, sí. está reglamentado." Este y bueno, y salió el tema, ¿no? Eh, justo en, en esa época estaba el tema del Gallego casinera y le dije, "Mira, para mí eh, no corresponde porque Eh, más estando acá en Corrientes donde hay hay un, un acercamiento directo con el gobierno es muy fácil para nosotros ir a un jueves y que nos habilite y nosotros traemos a tres extranjeros si queremos. Pero bueno, me parece que no hay hay un reglamento que hay que cumplirlo, quizás sí habría que cambiarlo, eso es un tema de dirigente, pero eh, ahora ya con, con el diario del lunes habiendo ascendido eh la verdad que corremos con mucha desventaja al tener solo 7 fichas y una una lesionada y después se le lesionó otro y eran dos de los titulares a nosotros la verdad nos hubiese convenido mucho eh, que el reglamento sea como fue hasta hace 2 años claro, claro eh, y, y bueno no pasó. y creo incluso que el reglamento se cambió cuando en la final del descenso de la Olímpico y, y San Martín eh, Olímpico inscribió a James Williams el último día ante el quinto partido claro, y no, fue y, así porque además sí, en ese momento sí, Atenas también inscribió al fisioterapeuta claro, inscribió al kinesióolo bueno, bueno Eh, muchas prolijidades que me parece que no corresponde tampoco, pero bueno, eso es un tema de los dirigentes sí sí sí sí este, después no sé qué me habías preguntado ya me perdí no, ah, que... los, chicos de, los chicos de la gente del club, sí, sí. Eh, que me parece que es un de acierto de la dirigencia, me, me parece sí, que fue un acierto 100%. de la dirigencia lo que armó y no no tocarlo, salvo el caso de Alderete que entendieron que era una buena oportunidad para generar un recambio por necesidades propias del equipo, el pibe después la termina rompiendo, pero tengamos en cuenta que el recambio se hizo hace dos o tres meses y medio atrás Sí, aparte fue un recambio por un, un sub-21, no, no, no fue una de las siete fichas mayores. Este, pero sí, la tranquilidad que, que demostraron los dirigentes, incluso hubo un, un partido acá con Villa Ángela que, que, bueno, la gente está... yo, yo la verdad que la entiendo la gente. Eh, tenían tenían mochilón y pesadísimo de lo que les pasó el año pasado, mucha frustración acumulada, Eh pero bueno, nosotros yo lo que traté de decirle siempre a los chicos que no nos hagamos cargo nosotros, hagamos cargo de nuestro año, lo que pasó el año pasado pasó, fue una una situación fea, Ramiro y Santiago estaban en ese equipo, pero solo eso, después éramos 10 tipos nuevos, entrenador nuevo, cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos pero bueno, la gente eso no lo eh, se, le, se le hace difícil entender, yo también soy hincha de mis equipos y, y bueno y no me interesan esas cosas, que bueno que el año pasado yo quiero que mi equipo gane la gente de San Martín, el hincha quería que ganemos y bueno, cuando se nos complicaba, a veces eh, nosotros sentíamos que se venía esa mochila se les venía encima. Eh, pero bueno, en mitad de la serie con con Alvear, eh, uno de los dirigentes se me acercó y me dio tranquilidad plena de que uh -huh. de que ellos estaban muy conformes con nosotros, que estaban a full apoyándonos y que iban a hacer todo lo que sea necesario para darnos esa tranquilidad. Creo que eso también fue un empujón anímico muy grande para todos nosotros. Este, como va a se vio reflejado y, y el, el premio al no poner excusas, a no tratar de, de pasarle por encima el reglamento y al, y al apoyo incondicional de los dirigentes, creo que, que fue un premio para todos ellos y también para todos nosotros. ¿Tenés posibilidad de seguir en San Martín? ¿Te gustaría tener otro desafío en la Liga? ¿Estuviste cómodo en Corrientes? Porque has recorrido muchos lugares de la Argentina. Sí, tengo, yo tengo contrato, yo tengo contrato para el año que viene. Después, bueno, eh, tampoco, más en nuestra liga un contrato firmado no tampoco te asegura nada. La verdad que sí, me, me he sentido muy cómodo, fue difícil para mí al principio, a pesar de que estoy bastante grande ya, eh, fue el primer año que me vine solo, un año completo. Siempre intenté jugar en Buenos Aires, cerca de Buenos Aires, e incluso el año pasado el de salió fui medio año solamente, hasta, estaba en horas antes, y se me hizo un poco difícil, pero bueno, la, la gente del club, el equipo, este ayudó para, para adaptarme rápido y la ciudad también es hermosa. Este, así que bueno, nada, sí, la verdad me, me gustaría seguir, vamos a ver ahora, ahora de, de todas formas un momento a descansar ahora, a un poco la cabeza. Eh, la verdad que es un poco estresante el tema este del sí, sí, repechaje, sí. de perder voluz a jugar y bueno, Eh, bueno, era momento de descansar sacarte un poco todo todo esto de la mente Limpiar un poco todo Y bueno, en un par de semanas pensar en lo que viene ¿Te sentiste cómodo en No solamente en el rol dentro de la cancha Sino de tener un, un liderazgo deportivo Para con tus compañeros Para guiar a los más pibes? Sí, eh, me pasó algo raro este año Era el más viejo del equipo No me había pasado nunca Ese es el más grande este Bueno, traté de, de más o menos en Caminar ...las cosas por donde creía que tenían que ir... Y ...incluso hablando mucho con Seba... ...este... traté de, de ir encaminando la cosa y... ...más que nada creo que el liderazgo no se muestra mucho hablando... ...sino... ...haciendo y... ...más que nada... ...siempre traté de cuando veía que alguno estaba medio caído... ...tratar de levantarlo, hacer algo para que se levante... ...y, y como dijiste al principio, siempre darle confianza... Eh, ...darle la confianza a todos... ...que tienen un respaldo de todos, de los más grandes... Este, y que siempre pensar en positivo, no no hay tiempo para, para ponerse mal, para deprimirse, para, para pensar en lo que pasó, sino siempre pensar en que hay una, hay, sigue una, viene la siguiente, que pensar en la siguiente, este sí, la verdad es un, es un rol lindo, es un rol distinto el que había tenido en otros años, y, y bueno, sí, creo que, que, que me gusta, me gusta, ya cuando uno tiene, tiene un poco más de cana en la cabeza, piensa uh -huh. distinto, ve otras cosas y y ahora bueno, hay que tratar de que los chicos vayan siempre por el, por el camino que tienen que ir. Fernando, un placer conversar contigo, felicitaciones, eh, estuvimos así en la cancha con el Gallego, transmitiendo el partido, los notamos muy emocionados, y no es para menos, eh, han conseguido el segundo ascenso con con mucha... Eh, con batallando una temporada complicada, pero pero se quedan con el con el segundo boleto en la liga, totalmente merecido. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Bueno, dale, muchas gracias a Matías, y bueno, saludos a toda la gente. Conversamos con Fernando Calvi, uno de los jugadores más importantes que tuvo en este cierre de